...cumpliendo el caso Charlin, que de la Fiscalía eh, están pidiendo cinco años de prisión efectiva para el ex juez eh, José Antonio Charlin. Vamos a hablar unos minutos, que está hablando con otro medio, con la fiscal María Luz Castani, para que cuente algunos detalles de estos alegatos que terminaron hace minutos. ...tengo en cuenta que se había dado un elemento de contexto, que es eh, la desigualdad estructural que existía entre las víctimas con respecto al victimario era una situación que además de una desigualdad histórica que obedece al sometimiento eh, por razones de género, eh, también en este caso estaba eh, potenciado por la figura del imputado que revestía el cargo de juez de la Nación y eh, por justamente eh, la superioridad jerárquica que eh, detentaba respecto a las víctimas. Vosotros también, de alguna manera, eh, la preocupación que hay que ante este tipo de hechos no haya un mecanismo, un protocolo que para los trabajadores judiciales ante esta situación que se denunciaron y que se llevó a juicio, no tenga lugar donde poder hacer las denuncias. ¿Hay que ha un expreso pedido también al tribunal, al Consejo de la Magistratura, al Consejo de la Mujer? Sí, entiendo que hay, hay un déficit. Eh, no desconozco, digamos, qué ocurre a nivel provincial. Cada jurisdicción tiene un, un ámbito... De, de competencia diferente, pero hasta donde yo sé a nivel nacional no existe todavía un tratamiento especial, eh, por eso me basé en este informe de la Oficina de la Mujer de la Corte, no sé si al día de hoy tal vez se avanzó en algún sentido y en ese sentido si es así sería bueno conocerlo, pero me parecía que por lo que fuera era importante informarlo formalmente a, a estas entidades como también al Consejo Nacional de la Mujer y al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal que tiene superintendencia en esta jurisdicción, que es la de Bahía Blanca. ¿Pedir para un juez nacional cinco años de prisión efectiva se ha dado en otro caso? Des desconozco. Yo simplemente me aboqué a, a trabajar en este caso concreto y uh -huh. me ceñí a, a, a, a, a, a la interpretación penal que correspondía a los hechos, nada más. Fui uh -huh. respetuosa además de la calificación que con la que se los encuadró en primera instancia. Y también estuvieron las víctimas escuchando su alegato y con el imputado presente, eso es importante también. Bueno, sí, tiene que ver con este, la, la, la, las cuestiones que son atinentes a un desarrollo de un debate oral y público. ¿Qué situaciones se lleva después de los testimonios que pudo recoger y, y impacto, si les causó eh, a usted? Bueno, el impacto es que... Este, desde muchos lugares, ¿no? Desde, desde ponerme en el lugar de las víctimas, en lo que ha sido para ellas eh, tener que haber eh, pasado por una situación así, eh, y también, yo, es algo que también valoré y mencioné, ¿no? Eh, no es menor que, que esto haya eh, eh, digamos, emanado de una figura como es la figura de un juez, allá digamos, de, del caso de Charlino no, eh, puntual, tiene que ver con eh, la investidura que, que le representa. Eh, hay una serie de principios, de exigencias, de deberes que tienen los magistrados, de respeto hacia sus pares, de respeto hacia los litigantes, hacia las personas que acuden al juzgado en, busca, en búsqueda de, de un servicio de justicia y también de sus empleados. Entonces no se puede impartir eh, justicia en, en lo que respecta A, al criterio para resolver un caso sin atender todas estas cuestiones eh, que son atinentes también a, a la función y a la persona. Y también dejó a consideración del tribunal que el caso de la utilización de un arma de fuego este, lo dejen a disposición del tribunal. ¿Por qué esa situación? Porque es un hecho sobre el cual... Eh, No fue juzgado en este caso porque la Cámara no lo había confirmado, pero entiendo que a raíz de lo que se debatió en este caso eh, surgieron nuevos elementos para que se avance en ese punto y porque además no existió una resolución definitiva eh, por, en ese punto totalmente, o sea, concretamente, si hubiera existido un sobreseimiento eh, ya no se podría porque implicaría un doble juzgamiento, pero hasta tanto no haya una resolución definitiva, me parece que corresponde que... Este, se ponga en conocimiento de, de la justicia de primera instancia. ¿Hay etapa de apelación, para en este caso, para el imputado? Sí, por supuesto, tiene toda una vía recursiva, primero hay que ver todavía qué, qué es lo que va a resolver el tribunal, que lo desconocemos, y una vez que el tribunal dicte su veredicto, eh, en el caso de que el imputado estuviera en desacuerdo, tiene la vía recursiva a través del recurso de casación, incluso ante la Corte, eventualmente. Muchas, muchas gracias, doctor. No, de nada. Bueno, ahí escuchábamos, eh, Juan Pablo. María Luz Castani es la fiscala de este caso, del caso Charlín, y como decíamos, la novedad es la siguiente. Pidieron cinco años de prisión efectiva para el ex juez federal José Antonio Charlín y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Y como recién este, daba detalles la doctora Castani, este hecho de la utilización del arma de fuego este, lo dejó a consideración del tribunal, que por supuesto, después de escuchar los alegatos de la defensa, que no van a ser hoy, sino que van a ser el día 20 de abril, eso es lo que por lo menos estábamos manejando la información, y después, se conozca si es que en algún momento va a prestar declaración el único imputado en esta causa, que es el juez Charlín. También incluye en la acusación de modo especialmente grave, Mauro, el abuso y el acoso sexual sobre Yara Silvestre. Sí, por supuesto, una de las víctimas, porque hay muchísimas más, este, la señora Traverse y la señora Brown también alcubal, alcubal. Son, este, víctimas de, fueron víctimas de Charlín. Y, y también esta situación este, fundamental que nos parece a nosotros que tiene que ver con el pedido hacia la justicia de que haya un protocolo para casos como este, y no solamente como este, sino otros que se han dado en un ámbito judicial, para que haya una asistencia este, formal y, este, y real. A a la víctima tal o a cual, las víctimas. Eso es algo muy, pero muy importante que se escuchó de los alegatos...